Bien, pues lo hemos anunciado al principio del programa La Glorieta. Estamos en la segunda parte y tenemos ya con nosotros al arquitecto ilicitano Diego Castaño, porque acaba de ser proclamado presidente de la plataforma El Che Piensa. Primero, le felicitamos, Diego. Felicidades por ese nombramiento. Buenos días.、Gracias. Buenos días. Y segundo, no sé cómo viviste、eh, la celebración de la selección española, la victoria de ayer. ¿Eres futbolero? Bueno,、eh, <risa> no mucho, pero cuando jugó a España, sí, pues con mis hijos y en casa, y muy, muy contento y muy orgulloso. n o Fue una d í fue una tarde estupenda con Carlos Acaraz.、No, de ah, ¿eh? desde luego, desde luego. Luego la selección. la v e r doblete. Es que, El, el deporte español eh, estamos eh, de enhorabuena. Sobre、y、todo sobre, por el futuro ilusionante. ¿no? Que,、sí. que nos Y, y sobre que nos todo、depara. por ver cómo la ciudad、eh, se inundó de miles de aficionados y cómo fueron a lugares. cómo el urbanismo está muy presente en las celebraciones y cómo, por ejemplo, la Fuente de la Glorieta no se perdió la tradición de decir Herculano, el que no vote. Como、bueno. si de un ascenso del Elche Club de Fútbol se tratase la victoria de La Roja. Precisamente, Diego, tú tienes muy presente, para ser un buen arquitecto, hay que tener muy p r e s e n t e las tradiciones del municipio, Diego. Bueno, para ser. ¿Cómo ves tú? Eh, eh, primero vamos a, a entrevistarte como arquitecto, porque es la primera vez que te tengo en el programa, así que aprovecho, porque no eres un arquitecto normal, llevas、eh, muchos años de experiencia、uh -huh. y a tus espaldas llevas proyectos emblemáticos. De, en estos momentos, el que se inauguró en diciembre, la inauguración del Art de l Ardes Pontos,、uh -huh. un museo increíble, la casa tradicional como la has convertido. Y el segundo, pues el que llevábamos ya un lustro esperando,、eh, la renovación del parque municipal, la construcción de un parque municipal y dejar ya de, de ver restos、eh, que, son, pues, eh, que están vandalizados, poco más o menos. Así que, Diego, dime, ¿cómo ves Elche? ¿Qué es Elche para ti? Bueno,、eh, Elche es una gran ciudad, una gran ciudad que, al igual como la tarde de ayer con la sección española, pues nos, nos tiene ilusionados. Nos tiene ilusionados porque vemos movimiento y vemos actividad. Tengo que decir también que hablamos、eh, hace dos años cuando se inauguró aquí en el este el primer edificio verde de la、ah. ciudad, Ay, de c e n t i i a c ó n Verde. Es verdad. Y estuvimos juntos, es pero, pero lo normal es que yo me acuerde y que tú no. ¿eh? Con lo cual. Es cierto, <risa> no es la primera absolutamente vez. Absolutamente disculpada. No, no es tu debut aquí. ¿Cómo、conmigo? veo la ciudad? Pues sobre todo la ciudad、eh, la, veo, la veo en marcha. La、mm. veo. La veo animada con las dificultades que tiene, pero es que Eche es una gran ciudad con, con unas grandes personas que la habitamos. Y, y ilusionado con Eche, claro. Pues lo has definido muy bien: una gran ciudad, pero tiene unas carencias、eh, que no las podemos soportar por más tiempo. Y una de ellas es el transporte. Bueno, Eche tiene las carencias que tiene una gran ciudad. Todas las tienen y el transporte es una de ellas. ¿no? Eh, bueno,、pues、hay que poner medios y resolverlos. Nunca, será, nunca se resolverá, porque no hay ninguna ciudad que sea modélica a, a nivel de transporte, pero Elche tiene muchas posibilidades por su, por su formación. Es una ciudad fluvial,、mm. por lo tanto, tiene unos accesos muy, muy claros y hay posibilidades de resolver el transporte. Creo lo... que se está en ello,、uh -huh. pero nunca es suficiente, claro. Bueno, <coughs> eres no por, solo porque seas arquitecto, lo conoces muy bien las carencias porque llevas mucho tiempo en la plataforma Elche Piensa.、Uh -huh. ¿Qué es la plataforma Elche Piensa? Bueno, la plataforma Elche Piensa es una forma de, de colaborar con la ciudad y de estar ilicitando. ¿no? Es una asociación、eh, de personas donde nos reunimos una vez al mes y tratamos de. de Nos interesamos por tener una, una opinión fundada de las cosas que ocurren en la ciudad. ¿no? Para ello, invitamos a gente una vez al mes y tratamos un poco de, de, de debatir entre nosotros eh, eh,、pues、eso, los diferentes、eh, temas que salen de la ciudad. Y además, lo debatimos con la, con la tranquilidad, con la confianza de que los integrantes que, que, que forman la plataforma tienen cada uno una, como no puede ser de otra manera, una ideología.、Uh -huh. Y además.、Eh, Muchas, muchas veces, pues, pues absolutamente contrapuesta, ¿no? una con otra. Y, y el recoger opiniones de todos nosotros en un ambiente de confianza para luego, si al final hay alguna conclusión, p o n e r s e l a encima de la mesa a quien le pueda ayudar para tomar las decisiones correctas, pues es un, es un honor. Es、uh -huh. una forma también de, de vivir en la ciudad y conocer lo que pasa en la ciudad con la opinión de otras personas.、Uh -huh. ¿no? pues, y uno te oye hablar y dice: ¿Y para qué? ¿Qué habéis conseguido? Bueno, No, no es tanto el, de, el, el, el conseguir, es decir, no, no, no buscamos la meta, sino es una, yo diría que, bueno, no una forma de vivir, pero es una forma de conectarte con la ciudad y conocer、eh, lo que tú opinas de ella y lo que opinan los demás, n o sobre todo opiniones fundadas. Cuando traes a un profesional de la materia y, te, y muchas veces fuera de Elche y te dice lo que ve de Elche desde fuera, pues te hace mucho que pensar. Y cuando tienes en una mesa la posibilidad de escuchar.、Mmm, Personas formadas y con una opinión clara sobre el asunto, que muchas veces es discrepante, pues te da una idea muy interesante de lo que es la ciudad, no, no solamente una visión sesgada. ¿no? Y esto es Eche l Piensa, es un honor participar de Eche Piensa. Mis compañeros me empujaron a, tomar este, a dar este paso y, y rodeado de las personas de mi equipo, pues no pude decir que no. La verdad, y nos encontramos muy ilusionados con, el, con lo que va a venir. Estamos a final de curso, por lo tanto,、uh -huh. nos queda más que un poco recoger lo que se ha hecho este año y planificar el siguiente. Vale,、eh, ¿qué habéis hecho este año? Bueno, hemos estado debatiendo sobre varios aspectos de la ciudad. En concreto, se ha centrado mucho la, la anterior etapa en el turismo deportivo y una serie de cuestiones de la ciudad que se han ido hablando. Eh, y, y bueno, en fin, hemos, estado un poco, hemos pasado el año muy bien. ¿eh? ¿Y qué, qué, qué queda por venir? Porque estamos viendo un alcalde muy activo.、Eh, ...y con, Él dice con un proyecto muy claro de ciudad. ¿Vosotros a, a qué estáis esperando en estos momentos? ¿Queréis saber qué cómo han diseñado el tram?、Eh, ¿Qué tipo de tram va a venir? ¿Cómo el ministerio va a empezar a redactar las conexiones del aeropuerto por tren? ¿Cómo se van a mejorar las cercanías? ¿En, en, ¿en qué estáis poniendo el foco? ¿O cómo, dónde lo vais a poner como en tus años de presidencia?、Uh -huh. En las últimas reuniones de la, de la, de la asociación、eh, estuvimos un poco analizando lo que, lo que ha sido y a dónde queremos i r ¿no? eh, De hecho,、eh, la junta de gobierno que tenemos ahora. Eh, bueno, pues、es, un, es una mezcla entre, entre gente que viene nueva y gente que ha estado siempre la, en la asociación. De hecho, la integra uno de los, el primer presidente que tuvo la asociación y, y gente que nos acompaña dentro de la junta han, han estado en juntas anteriores. Con lo cual, sabemos lo que ha pasado para prepararnos para el futuro. ¿En qué estamos ahora? Pues、eh, en, en, en ver un poco cómo ayudar. A, a la ciudad y a la corporación municipal a tomar decisiones. n o、eh, eh, me, me hablaba del t r u m p que no quiero eludir la pregunta, ni mucho menos. n o、eh, En fin, somos muy conscientes n o de la necesidad de un, de un, de un, de un transporte. n o Y además analizábamos lo que hace 12 o 13 años、eh, se hablaba como, como una quimera: Es decir,、eh, Elche por un lado, Alicante por otro lado. Eh, hablabas de, de, lo que, de ayer el, el, el, el, la, la reacción espontánea y normal y lógica ¿no? de, de, de Herculeo, el que no vote, pero cuando uno se pone y se remanga y se pone a dirigir la ciudad y a ver un poco lo que nos interesa a todos,、eh, entender Elche-Alicante como un área metropolitana donde、eh, las dos ciudades se puedan ayudar, cada una con sus fortalezas y, y también, ¿por qué no?, tapando las debilidades de cada una de ellas, ¿sabes? Que eso está muy bien. Entonces,、eh, la, las, las relaciones entre la ciudad de Elche en concreto, Con el aeropuerto y también con Alicante son muy importantes. ¿no? Entonces, es, esto que se está ahora trabajando, no estamos muy、mm, preocupados en el, en el cómo,、uh -huh. si de qué manera ese, ese, ese transporte se va a producir, pero sí la necesidad del transporte. ¿no? Creo que, que la, la sociedad civil, en ese caso,、eh, Elche piensa,、eh, tiene que poner encima de la mesa una serie de, de requerimientos, de necesidades, y ya los técnicos son los que tendrán que decidir qué tipo de tram. Sí, tramo, en fin, o cualquier otro, ¿no?、Uh -huh. Yo creo que esas relaciones son muy importantes. Bueno, estamos hablando del transporte, pero también hay otro hito, es el Palmeral.、Eh, eres bien conocedor、mm. del mismo porque、mm. has hecho ese proyecto para、eh, el Ayuntamiento de l a r de s p o n t o s museo,、uh -huh. y estás ahora en pleno、mm. corazón del Palmeral,、mm. en el、mm. Parque Municipal, haciendo el proyecto del restaurante del parque. El alcalde quiere modificar la ley. Él te piensa, ¿qué dice? ¿Qué dice de. El futuro del Palmeral. En Elche Piensa,、eh, contamos con, con de, dentro de, de los miembros de la plataforma, con personas que conocen a fondo el Palmeral,、eh, incluso personas que han estado participando en la, la redacción de la ley. ¿no? Y, y, hay, y hay ideas y,、eh, en fin, que se pueden contraponer una con otra, pero el, el resumen de todas ellas y el denominador común es que el Palmeral tiene que funcionar. Y cuando digo funcionar, Se me perdone la palabra, lo que tiene es que, que, que ser autosuficiente. Una de, de las grandes、eh, satisfacciones que, que como arquitecto me he llevado fue la de la, de la redacción del proyecto de Orde Pontos. n o Pero en cuanto eh, eh, se pone en tensión, y porque los, entre, los arquitectos、eh, tenemos una posición muy fácil, y es que hacemos las cosas y las entregamos, y luego es otro quien las usa. En función de cómo se usen, tiene sentido, ¿no? ¿Vale? El uso de, de las viviendas y los edificios que hacemos es absolutamente fundamental y no depende de nosotros muchas veces. ¿no? Sí depende de nosotros tratar un poco que sean、eh, funcionales y que se puedan hacer. Entonces, en, en el caso de, de l o s d e Pontos, me llena de satisfacción cuando veo、eh, que se pueden hacer actividades de todo tipo, ¿no? sí, incluso、mm. una rueda de prensa. Entonces, esto creo que eh, eh, dentro del palmeral, con el respeto. A la casa tradicional es absolutamente compatible. Entonces, yo creo que、eh, cuando en una mesa、eh, personas solventes y, y con ganas de, de, de sumar、uh -huh. hablan del palmeral,、eh, confluyen en eso, en, decir, en, en usar el palmeral bien, ¿vale? la usabilidad que tiene el palmeral.、Eh, bueno, todos sabemos un poco la, la, la, la, lo lenta que es la administración y lo complicado que son. Me, me vas a preguntar eso, Exactamente. Supongo,、sí? Adelante. <risa> la tramitación. ¿Es verdad que quedas atrapado durante años, como dicen, como arquitecto,、mm. con la nueva ley del Palmeral?、Mm, absolutamente, absolutamente. ¿Pero por culpa de la ley o por culpa de quienes no han desarrollado sus reglamentos? Rosmaris. Ni complicado y no me compete, mucho, y mucho menos como, como presidente de la plataforma a que represento, ¿no? eh, hablar de culpables.、Uh -huh. Lo que sí que digo es que,、eh, que muchas veces、eh, esta tramitación no está en línea con la eficacia que debería tener y con el fin buscado de todos ellos. ¿no? Uh -huh. Por eso debe cambiarse. Y hay otro debate público que no sé si lo vais a abordar. ¿Qué pasa con las palmeras de la vía pública? Estamos viendo que están cayendo, se están、uh -huh. partiendo、uh -huh. por estrés hídrico, golpe de calor. Resulta que la, este tipo de plantas tiene,、eh, sufre ese estrés hídrico, sequía, falta de riego o no,、uh -huh. porque cayó la de la glorieta, que se supone que está bien cuidada.、Eh, ¿Cuál es la posición de Ilche? Piensa con respecto a ese debate público de si es conveniente que las palmeras sigan en la vía pública. O se sustituyan por plátanos de sombra,、mm. como lo está haciendo el equipo de gobierno.、Mm -hmm. ¿Pedís un plan de arbolado con más informes técnicos o, o mejor estudiado los ejemplares que tienen que ir no, en la calle?、Pues, Rosmadi, siendo coherente con lo que estábamos comentando, no, esto es o es un tema tan de actualidad、mm. que no ha dado tiempo a debatirlo convenientemente. ¿no? Pero sí que puedo decir、eh, que la asociación、eh, entiende que lo primero es la seguridad, por supuesto. ¿Vale? Y una vez la seguridad está garantizada, pues、eh, hay que dar una vuelta. ¿no? En Elche, las palmeras、eh, son fundamentales y, y es, un, es, un, es un árbol que nos, nos representa. ¿no? ...de Cuando hay una palmera en mal estado,、eh, que por seguridad tenga que quitarse, lo, lo, es razonable, creo que nadie puede negarlo. ¿Qué hacer después? Pues yo creo que es una cosa que hay que dejar a los técnicos que digan lo que tienen que decir. Nosotros tampoco creo que como sociedad debamos opinar ahí, sí que podemos poner un debate. Que si creemos que fuera interesante, lo haríamos el año, el、uh -huh. año que viene, pero vamos a dejar que, que quien tenga que、claro. tomar las decisiones, en base a los datos que tiene y con la mejor voluntad, sin duda, haga lo que tenga que hacer. ¿no? Bueno, es ayer, ayer salió en el periódico un artículo、uh -huh. de, de uno de, de nuestros miembros,、uh -huh. de Vicente Sanzano, donde、eh, hablaba del tema este. ¿no? Uh -huh. Vicente tiene, tiene cierta autoridad cuando, cuando habla de esto. ¿no? Uh -huh. Bien, es una opinión más. En, en Elche piensa e caben todas. Y, y con el mismo respeto y, y, y, y confianza cuando se, se vierten estas opiniones,、eh, nos parece bien. Y luego al final, si vemos que, que hay un consenso entre todos nosotros, pues daremos una opinión.、Claro. Hay quien opina lo de Vicente y también quien opina otras,、claro. otras, otras formas de hacer las cosas. Por ejemplo, ¿vosotros también fuisteis parte activa cuando se cambió el emplazamiento del Palacio de Congresos de Carrus, de Highton a Alta Vix? Pregunto. No. No. No、vale. fuimos parte activa. ¿Pero visteis bien、eh, ese debate que se abrió y que al final pudo dar ese cambio de emplazamiento? ¿Desde Elche Piensa、eh, aportasteis alguna de las ideas? Nosotros, cuando se hizo ese debate que gestionó la universidad,、uh -huh. eh, eh, Quiero recordar que、eh, a Eche Piensa no se le convocó.、Eh, convocaron una serie de arquitectos, a título personal, de los que yo me incluyo, no,、uh -huh. como es conocido.、Uh -huh. eh, a mí se me invitó y, y, y, bueno, y se participó, salieron una serie de conclusiones en base a una metodología, pero no, no solamente ese era el, el, el foco. ¿Perteneces a la asociación Rasking Coffee? d e、bueno, arquitectos. La asociación Rasking Coffee es una asociación que、mm, mm, lleva muchos años.、Sí. Empezó con un café. Sí. En el cual participaba mi padre, también arquitecto, hace ya 22 años que falleció.、Mm. Y, y luego pues, tuvieron a bien invitarme. Bueno, el, el, el grupo de arquitectos de Eche es un grupo que, que, que bueno, todos nos conocemos. Y,、mm. y, y, y vamos, eh, entre nosotros tratamos un poco de, de ayudarnos en lo que podemos, siempre ha sido así. ¿no? Y cuando yo inicié mi andadura y recogí el testigo del despacho de mi padre. Pues me invitó y al principio éramos una reunión de, de, de cuatro o cinco arquitectos、uh -huh. y yo iba porque aprendía muchas cosas.、Yeah. Luego, luego ha deparado en, una, en, unas, en unas reuniones en las que、eh, hace ya casi cuatro o cinco años que, que no participo、uh -huh. y, y, y bueno, pues. Eh, eh, bueno, pero、eh, estás ahora presidiendo la plataforma El Che Piensa、sí. y supongo que、eh, estaréis pendientes también de ese desarrollo. Es otro, el, el Palacio de Congresos Nuevo en Alta VIX.、Eh, ¿Sois activos? ¿Traéis a, a gente de la Diputación o de la Generalitat para ver si se implican o no en el proyecto del Centro de Congresos para que haya celeridad y no se vuelva a atascar o vayan. A la, al, al mismo, a la misma velocidad que el Palacio、sí. de Congresos de Alicante?、Sí. Realmente, eh, eh, el, quizá、no nuestra, nuestro, eh, fin, nuestro objetivo no es que venga antes o después, sino,、sí. sino crear la necesidad en la sociedad de que es muy importante. ¿no? Y esto creo que Eche l lo tiene claro y la Diputación parece que también. ¿no? Entonces,、eh, el que, en la ubicación de, de ese Palacio de Congresos,、eh, donde está ahora previsto, Pues、eh, puede estar muy bien. Es decir, no, no, creo que es más interesante que, que tengamos ese caso con que se haga. ¿vale? Y seguro que, que donde se tenga que hacer, si se hace bien, será un éxito. ¿no? Es fundamental para la ciudad e s Y aprovecho tu oficio、eh, y, y tu cargo como presidente de la plataforma e l Che Piensa para preguntarte、eh, qué hay de la decisión de este equipo de gobierno que, como el anterior, no van a renovar o actualizar el plan general. ¿Elche puede permitirse、eh, no tener un plan general renovado? Elche no puede permitirse、eh, no renovar el plan que tiene, pero si administ administrativamente por, por, por tema de tramitación hay que ir a, otra, a, a otras figuras de p l a n a m i e n t o para hacerlo más ágil. Modificaciones pues,、eh, pues, puntuales. Pues realmente es, es como llegar al mismo sitio. Eh, pero por otros caminos. n o Entonces,、eh, si realmente hoy en día, que lo estamos viendo no solamente en Eche, en otros municipios, y el de Alicante lo tenemos un poco muy en boga ahora, n o、eh, si, si realmente la tramitación, que, que pa parece ser que así lo es, y quien, quien entiende los entendidos de la materia a nivel de urbanismo, esto lo tiene muy claro. Si la tramitación es tan farragosa,、eh, el objetivo es, es, es planificar la ciudad, con lo cual seguro que hay estrategias de planeamiento urbanístico para poder llegar al mismo sitio. Que es donde queremos llegar. Es absolutamente necesario que un plan、eh, urbanístico esté, esté al día. n o Y el nuestro es del año 98. Ya, por eso mismo, que ni siquiera recoge que el Palmeral es patrimonio de la humanidad. Y en su día se hizo con unas.、Eh, lo conocemos bien esto, ¿eh? Entenderás que n la ciudad esto se conoce muy bien, ¿no? El plan del 98 se hizo con, con unas inquietudes y con una visión de la ciudad que quizá no es la de ahora. v a l e Y creo que es absolutamente necesario modificarlo. ¿Tu ciudad ideal, cuál es? ¿Mi ciudad ideal? Sí. Bueno, mi ciudad ideal. No,、eh, ¿Hacia la, dónde tiene la, que crecer o cómo está creciendo? La, la, la ciudad son las personas y donde, uno, y donde uno se siente querido y puede querer. ¿no? Entonces, eh, eh, la ciudad ideal es Elche. Elche es una ciudad absolutamente modélica. e s una ciudad fluvial, como decía antes, pero me gusta siempre decirlo, pero que tiene costa ¿no? y tiene playa.、Uh -huh. Y esto es, algo, esto, es, esto es algo fundamental para nosotros. ¿no? c r Elche o que e es una gran ciudad con unas gran d e s personas que lo hemos demostrado desde el punto de vista industrial, como conoces bien, empresarial y, y, y a nivel cultural. Yo, yo creo que, que, que la cultura、eh, en, en el futuro año puede ser muy interesante. Cuando dentro de cuatro años termine tu mandato, ¿qué te gustaría ver en Elche? ¿Qué te gustaría poder、eh, ver que, que se ha construido? O... Lo digo porque no sé si los huertos están por descubrir. Los huertos de palmeras,、eh, no tenemos el plan director de uso y gestión, pero tú acabas de, de trabajar en uno y te sientes orgulloso de ese proyecto de los Despontos.、Mm. Todavía el ayuntamiento tiene muchos huertos abandonados.、Eh, ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría terminar ese mandato de El Che Piensa? No sé si te presentarás a la reelección, pero vamos a ponerte、eh, esos cuatro años que tienes por delante. Bueno,、pues、cuando acabe este, como lo este mandato, pero de alguna sí, manera es tratar de, de, de, de coordinar, de liderar a un equipo estupendo, ¿no? en todos los sentidos. Muchos eh, pensamientos, ¿eh? mucha claro, gente pensante. Claro. Eh, cuando acabe, pues, pues dar un paso atrás y seguir apoyando la ciudad desde de, de otra posición. Pero, ¿qué, ¿qué me gustaría ver a Elche dentro de cuatro años? Pues, hombre, a, hay muchos sembrados. ¿no? Eh, hablando de los huertos, pues que se puedan utilizar los huertos y que sean、eh, sostenibles. Y esto sería muy interesante. Hemos hablado de los de pontos, pero he querido focalizar no tanto en lo que es la edificación, sino en el uso que se está dando. ¿no? El、eh, que podamos、eh, tener. Es、eh, la subsede del Museo de Puzol, ¿no? Y que se puedan hacer actividades en el exterior. Esto es fundamental en todos los huertos. Si lo conseguimos, pues hombre, sería una maravilla, ¿no? Y luego hay mucho sembrado. Creo que la ciudad dentro de cuatro años es muy ilusionante. ¿eh? Y celebrarlo con una buena comida en el restaurante del Parque Municipal. O sea, es, espero que pueda ser así. ¿eh? Dentro de cuatro años, las Hay muchas y... ilusiones puestas ahí desde, desde, desde la parte de la iniciativa privada. Y, desde, y, y ahora, pues bueno, pues está ahora. Eh, iniciando lo que son las obras y trataremos un poco de, de hacerlo lo mejor posible. Ahora que te tengo aquí, ¿cuándo empiezan las obras? Ya no empezó. a O sea, el, sí, sí, sí. después del acta de replanteo ya estáis. Las obras han empezado、estáis、ya los, y,、eh, y, y, y se están, bueno, pues, están haciendo trabajos de preparación de la obra y hay mucho que hacer ahí.、Ah, trabajos de preparación, ¿no? Se,、eh, se, se está desescombrando. Sí. Sí, sí, se está un poco desescombrando todo, lo, en fin, tratando un poco de, de, de, de quedarnos con lo que nos interesa y, y es una intervención. Eh, que siempre me gusta llamar de puesta en valor. ¿eh? Es decir, la gente ha hablado de, de rehabilitación, ¿no? es, una, es una intervención de puesta en valor y de, y de tratar un poco de, de, de, de mantener la esencia que ha tenido siempre ese edificio. Claro, eso significa que vas a conservar al,、eh, elementos característicos del restaurante del Parque Municipal. Claro,、eh, no hay más que ver el título que se le pone al proyecto, que es un proyecto de puesta en valor y conservación del de restaurante Parque Municipal. n o Uh -huh. No puede ser de otra manera. ¿vale? Elementos como la cúpula,、claro. eh, que la tenemos todos、eh, bueno, la cúpula pues, tenemos en e mente, o s m e n todos ¿verdad? todos los que nos hemos casado,、uh -huh. hemos hecho celebraciones, fue una, ceremonias. Fue una pena cuando, cuando、eh, inauguramos la obra y, y, y yo tuve he tenido la ocasión, ¿no? porque es un proyecto que llevamos ya mucho tiempo en el, en el tablero del estudio ¿no? y, y hemos visto cómo se ha declarado esa cúpula. y como f i n Ahora l a no existe cúpula, pero bueno, trataremos de llevarla al sitio. De reconstruirla. De reconstruirla.、Sí. Pues,、eh, Diego Castaño, gracias por venir. Enhorabuena, como hemos dicho al principio. Y esperemos que dentro de cuatro años, si sigues adelante, pues、eh, veremos una ciudad que realmente ha visto, ha mirado sus playas y también ha mimado sus huertos, que son、pues、que patrimonio de la humanidad. Espero Que sea así. r o s m a r i muchas gracias por la invitación. A vuestra disposición siempre. Y, y, y muchas gracias y buenos días.